Hola, mi amor, mi vida, mi cielo, mi poca jontas. Acá te estoy grabando esto nuevamente para que me escuches un poquito. Yo te extraño bastante ya que tu voz no la escucho todos los días, pero no importa, simplemente con saber que chateamos a la noche, eso me deja tranquilo. Bueno, y qué te puedo decir que los problemas que tenés se solucionen pronto, así estás más libre, más tranquila. Cuando estés en Puerto Rico, vamos a ver si podés poner alguna webcam o algo, cosa de que podamos hablar bien o bien ir a una telecabina si vas. Así podremos hablar un poquito más y escucharnos y bueno, dejar que el destino, qué sé yo, vaya haciendo con nosotros lo que deba ser, lo que deba pasar, pero en tanto espero que por ahora puedas resolver los problemas que tenés. Yo sé que no es fácil, pero como te digo, siempre hay una salida, Dios siempre nos ayuda y eso es lo más importante. No sé cómo están las niñas, pero supongo que bien con tu cuidado, obviamente. Y bueno, ya sabés lo que pienso de nosotros, que ojalá que esto siga creciendo, que sigamos en contacto, no te quiero perder y con lo que dijiste con respecto a la cuenta nueva, podés hacerla, como te dije, eh se desactiva la cuenta, no se borra, pero si queda desactivada nadie puede encontrarte, ni opinar ni nada, simplemente queda desactivada y si alguna vez vos querés volver a abrirla, simplemente ponés tu correo y la cuenta se vuelve a abrir. Eso es simplemente. Si no, hacés otra cuenta de correo y hacés otra cuenta de Facebook, más privada para nosotros, y ya está. Eso es todo. Y ahí podremos también hablar privadamente, bueno, y todo lo que hacemos siempre. Y con respecto al blog, en el blog puedo poner las fotos que quiera porque nadie las ve, porque es privado, nadie sabe que existe esa dirección, a menos que vos la promociones a la dirección, pero si no, nadie se entera de nada. Quédate bien tranquila y ahora te sigo grabando algunas palabras que te quiero decir porque vos sabés que eso es muy importante para mí, nena. Sos muy importante, sos tan hermosa, sos mi petit hermosa, mi Lucy. Quiero esos ojos que tenés, quiero ese pelo, pero quiero tocarlo algún día, ¿no? Quiero tus manos, quiero tu piel y ves esta foto que hay aquí en el blog, un poquito más abajo. Bueno, esa de que estás de costado me encanta, por eso la dejé Sí, me gustan todas, pero hay algunas que son tan fascinantes como esta que puse ahora que estás mirando de costado, que me encanta esa mirada y que me mires así algún día, ojalá, y que pueda decirte tanto te esperé para poder besarte, para poder mirarte, tanto te esperé para poder acariciarte. Creo que la distancia no puede prohibir nada y aquí estamos. Te quiero, te necesito, sí, te necesito mucho. Eh me gusta Petit Diosa caribeña poca jontas estás escuchando y yo sé que estás escuchando Ay Dios ¿sabes qué me gustaría abrazarte sabes qué me gustaría besarte sabes qué me gustaría agarrarte de atrás correrte el pelo darte un beso en el costado que me mires después te beso los labios después te vuelvo a agarrar de las manos te abrazo le tiro un sillón ahí nos quedamos ahí todo el tiempo mirándonos tranquilos, solos, besándonos. Sí, ya sé, es maravilloso. Eso es lo que haría y haría otras cosas más, qué bueno. Eh, pero no, no, no, hablando bien, hablando bien me gustaría que podamos ir a pasear a algún lado, a algún cine. Bueno, no sé, hay muchas cosas. Simplemente que es lo más importante estar juntos, porque si no, bueno, mucho no se puede hacer, pero yo ya te dije que estoy acá, vos sabés cómo encontrarme y estoy acá. Bueno, te quiero mucho, no quiero hablarte más. Simplemente te dejo esta música para vos que a vos te gusta y bueno, ya sabés que sos muy importante. Mi amor, mi vida, mi poca junta, mi princesa medio de esa caribeña, mi bombón asesino, mi Lucy. ¡Muah!